d e primera e a c t g o r í a q u e s e l l a m a El g r a n a p a g ó n que e s t á en la mente de m u c h o s p e r i o d i s t a s en e s t a s ú l t i m a s h o r a s que se c o n v i r t i ó e n s e r i e de m o v i s t a r p l u s que s e l l a m a a p a g ó n、eh, y n o es h a c e r p u b l i c i d a ¿eh? de s una obra e s p a a ñ o l f a n t á s t i c a q u e deben a c u d i r a e l l a y a d e m á s e s p o c o r e a l i s t a porque es la c o n s e c u e n c i a d e una la l m a r a m a s o l a r q u e a f e c t a a las c o m u n i c a c i o n e s y a la luz y n o s deja e n e s e a p a g ó n que c a m b i a l a v i d a país. del o ¿no? la s e r i e q u en a r r a p e r f e c t a m e n t e lo que h o y h es m o vivido c o o m s i f u e r a u n prólogo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 Radio Nacional podría ser peor con Ángela Fernández. Hola a todos y a t o d o s ¿cómo estáis? Buenas noches desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias, día uno después del apagón, un apagón masivo histórico que nos está haciendo vivir momentos surrealistas. ¿Cuántas veces has escuchado hoy eso de esto parece una película, una peli de ciencia ficción que de repente pues, se ha hecho realidad? ¿Eres tú el que ha estado tres horas encerrado en el coche apurando gasolina? El que está incomunicado, el que se ha hecho 40.000 pasos hoy para volver a casa con el solazo, el que hace cola en un bazar para conseguir una radio a pilas o algo de comer,、eh, que no se cocine, pues una ensalada, yo qué sé. Oye,、eh, te voy a decir una cosa. Nos hemos cansado de vivir momentos históricos, de verdad.、Eh, lo que queremos es aburrimiento, queremos rutina, cosas que den pereza, pues citas con el dentista, estas cosas. A pesar de todo, voy a decir una cosa: me vais a matar, pero sabéis que tengo razón en esto. Siempre, siempre, siempre podría ser peor. Buenas noches al mejor equipo de Radio Nacional de España, con Willy y con Jorge en la realización y en la técnica. Aunque hoy todos los equipos de Radio Nacional se han lucido, así que un aplauso para ellos,、Bravo. que han hecho、Bien. increíble.、Uh -huh. Todo el día llevamos pegados. A la radio y espero que lo sigáis también esta noche. Alejandro, o b a c a Buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches. Pues me siento raro con luz. La única, persona,、sí. la única persona de este equipo que se ha duchado antes del a t a ú a Es verdad. Es verdad, sí, madrugado. Lo s demás、yeah. nos hemos duchado, pero con agua fría, y no es lo mismo, ya lo sabéis. David Asensio, ¿cómo Yo estás? Yo he sido ese bien, pues eso, con agua fría, también he sido el de la ensalada y nada, pero aquí estamos, sanos.、Pero、aquí estamos,、vivos. aquí estamos para contarlo todo. m a n u Martín Albo, ¿cómo estás? Yo me he duchado a, a oscuras y con agua caliente, porque todavía quedaba en el calentado. Ah, claro. Eso es Mira, una suerte, e h、sí. Poco se valora. Eso, poco, eh, se valora, ahora, poco se valora. p、eh, Otra c o valora. se s e a hablando. m o o s t cosa que poco se valora es que este programa podría haberse llamado de otra forma. Sí, <risa> lo voy a decir. Es, es que este. Lo digo. Y o y hubiera sido un día. Cuéntole, para, para no、historia. emitir. Un día que no se podría haber emitido el programa. Que vaya m a n u ya con los. No,、son. no, ¿cómo se, iba, ¿cómo se iba a llamar este <risa> programa? Épocas、eh, eh, eh, no, Luces. p o c a s Luces. Pues、claro, Menos mal que hubo bueno, algún inicio. Bueno, pero、ya. cada vez más, que、sí. se está restableciendo poco a poco el servicio sí, ya sí. en toda España. Ya hemos dicho que vamos、sí. por el 61% y seguiremos、sí. avanzando. Estaremos pendientes aquí en directo en Radio Nacional de España para contar. Todo, cómo se va recuperando el suministro esta noche、eh, después de ese apagón masivo histórico.、Eh, lo de arreglar el mundo hoy va a estar complicado, pero algo haremos nosotros, al menos informar y entretener aquí. 900-137-137 es el teléfono gratuito del directo en el que os vamos a escuchar. Queremos que nos cuentes qué tal tu día, si tienes luz, si todavía no, qué estabas haciendo cuando, pum, ha llegado el apagón. 900, 137, 137. Creo que tenemos ya alguna llamada, pero、eh, antes quiero saludar a Alejo Paredes, porque aunque para algunos el día ya se ha acabado y ahora p u、pues, e、eh, se s van a dormir,、eh, pues para otros todavía queda una noche bastante intensa. Ya sabéis que se han cancelado muchos trenes y nos vamos a ir ahora en directo hacia uno de esos puntos que se han habilitado para que la gente pueda pasar la noche.、Eh, nos vamos a la estación. De Chamartín de Madrid, donde está Alejo Paredes. Hola Alejo, buenas noches. Hola Ángela, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál pues, es la situación ahora mismo allí? ¿Qué te encuentras? Bueno, pues por aquí la estación de Chamartín sigue viviendo unas horas complicadas. La entrada está repleta de suciedad, una demostración de que aquí hay y va a seguir habiendo gente hasta no sabemos cuándo. Algunos aprovechan para dormir en cartones. Aprovechan para intentar dormir y algunos otros pues aprovechan para distraerse, estirando las piernas, comiendo un sándwich de máquina o lo que pillen por ahí, porque la desesperación se nota, se nota en el ambiente. Así me he encontrado a, a Sara, que la tengo aquí a mi derecha. Hola, Sara, buenas noches. Hola, buenas noches.、Eh, ¿Tú decías que llevas aquí desde las Desde doce las y media aproximadamente? ¿Hacia dónde te dirigías? Me dirigía a Segovia, desde Barcelona. ¿Y cómo te has enterado de todo, de todo el percal? Pues porque hacía transbordado Chacha Martín, he llegado aquí, he visto que las pantallas no iban, he preguntado y me han dicho, uy, espérate un ratito. Y a los cinco minutos ya han dicho, apagón. Bueno, el corte eléctrico este. Y de ahí.、Sí. ¿Y estas horas tan, tan angustiosas cómo, cómo las has pasado? Pues con incertidumbre, porque como tampoco nos avisaban de nada, solo decían a las 4, a las 6 os diremos algo, a las 8 ya no saldrá ningún tren. Pues hombre, al final estás sola aquí, no conoces a nadie, no tienes cobertura. Al final es duro, porque dices, ¿y qué hago? Si tampoco me dicen nada, no me dan agua, no me dan comida, ¿qué hago? Entonces con incertidumbre. Haces lo que puedes. Y aquí a mi izquierda, Ángela, tengo a Fran.、Eh, hola, Fran, buenas noches. Hola, buenas. ¿Llevas aquí desde las? Desde las 2, más o menos. ¿Y cómo habéis pasado todo, todas estas horas aquí? Mal, mal, porque no, no sabíamos nada. Bueno, y seguimos sin saber nada. Hasta ahora nadie nos ha dicho absolutamente si podemos volver a casa o no todavía.、Eh, por lo que veo, ¿habéis podido hablar con vuestras familias? Hemos podido, pero ya creo que eran las 8 de la tarde cuando hemos podido ya. ¿Y qué os han dicho? Tamp tampoco sabían mucho, ellos, estaba todo el mundo perdido, no sabían nada. Bueno, y por aquí, Ángela, también tengo a Estela,、eh, que viene de Egipto, de un viaje de Egipto. Madre mía, vaya. Un largo Egipto, n o no, un largo, ¿Un largo viaje, viaje, sí, un largo viaje, Estela. ¿no? Sí, sí. eh, quería comentarte、eh, ¿cómo, cómo os habéis enterado de esto, porque habéis bueno, llegado, pues, habéis encontrado、eh, esto. Hemos aterrizado y teníamos el tiempo muy, muy justo de, del aeropuerto a venir aquí a Chamartín. Nos hemos enterado de camino a Chamartín en un taxi. Porque el taxista nos ha comentado que en la radio estaban diciendo todo esto, y la sorpresa ha sido justo que era verdad. Entonces, esto era un caos, lleno de gente, un caos totalmente.、Eh, nos decían que sí, que esto se arreglaría, se arreglaría. a Todo esto sin luz ni nada, ni iban máquinas, ni nada. Y bueno,、eh, no se preocupen: un señor con un megáfono, que a partir de las seis ya sabían r algo, ya nos. Confirmarían algo y no ha sido verdad. Han tardado muchísimo en decirnos que, bueno, que no había ningún t é que nada, que no había nada. ¿Y tú con tu familia no has podido hablar todavía? No, no, que va, que va, que va. Llevamos así horas y horas y horas y no saben nada de nosotros porque es que además ni Wi-Fi, ni internet, ni, no, no podíamos comunicarnos con ellos. Pues Ángela, esa es la situación, mucha incertidumbre y pues lo que oís. Sí, seguiremos conectando contigo, Alejo, que tú, por cierto, tampoco has tenido una llegada a Madrid fácil. Ha sido difícil. Nada, nada, nada, muy, muy difícil. ¿Quieres que te la cuente? Brevemente. Brevemente, pues nada, yo he llegado a las 12 y media a Madrid y he llegado a mi casa a las seis de la tarde. Me he montado en un autobús a la una del mediodía. Y nada, yo no sabía que eso iba a ser como, como un parque de atracciones, que no sabía que iba a tardar seis horas en llegar a, a mi casa y luego para llegar a Prado del Rey, pues bueno, imaginaos, o, o、sí. un, otro, otro meneo.、Sí. La realidad que ha estado viviendo mucha gente hoy, gracias Alejo, seguiremos conectando contigo、eh, a lo largo de, de este programa, podría ser peor. 900-137-137 es el teléfono gratuito del directo en el que queremos escuchar también vuestras historias porque vosotros formáis parte de todo esto. José de Albacete, hola José, buenas noches, ¿cómo hola, estás? Hola, muy buena, buenas noches a todos. ¿Estás bien? Y gracias bien? Por, por todo, sí, estamos bien, estamos aquí en un polígono, n o hemos quedado con la puerta abierta, tenemos aquí un taller. Y nada, sobre todo lo que yo quería decir a la gente es que por favor que no e c h e s la zancadilla, que ayudéis. Nosotros hemos estado aquí ayudando a todos los vecinos,、eh, tenemos aquí una empresa que estaba n la gente sin agua y sin nada, hemos llevado agua, hemos compartido todo lo que teníamos y es lo que hay que hacer. Pues es el mejor mensaje que podías dar, José.、Eh, lo, que, lo que hemos intentado,、eh, también estuvimos en la Dana y nos enseñó mucho que se ayuda más compartiendo que guardando. Muchas gracias.、Vale. Un beso. Buenas noches.、Bien. 900, 137, 137. Voy a saludar también a Juan, que nos llama de Málaga. Hola, Juan. Juan. Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos. ¿Tienes luz? Esperando que venga la luz. z Todavía no ha llegado. ¿Dónde estás? ¿Estás、no. en casa? Sí, estoy en casa. ¿Qué estás con la radio a pilas, con unas velitas? No, la r a d i o a pila s que la tenía guardada y la tuve que sacar. Bueno, como mucha gente hoy. ¿Has podido,、sí. ¿has podido cenar? ¿Has podido comer algo?、Eh, ¿Cómo lo has hecho? No, yo no ceno, pero bueno, sí.、Eh, Merendé. Bueno, ¿has podido merendar? Estás escuchando、sí. la radio. ¿Tienes unas velitas puestas o una linterna? Sí, una cuanta, unas una cuantas. Unas cuantas velas. Oye, también a vamos a decirle a la gente que lleve mucho cuidado con、claro. las velas, que, que nadie se quede durmiendo con las velas, por favor, que apaguen las velas. Y si se、si no, ven que、no. le está dando un poquito de sueño escuchando la radio, que las apaguen antes. Sí.、Eh, sí, sí. Ha sido difícil para ti el día,、eh, Juan. ¿Quieres mandar algún no, mensaje? Mira, tenía una cita para hacerme un p a c k y al final eso quedó en nada. ¿vale? Ya. l e a s í que me, me han dicho que básicamente me van a llamar luego porque ya... y me van a reprogramar la cita,、mm. porque de momento esto no podía ser. Seguramente vale, te, llamen, te llamen en los próximos、mm. días. Juan, muchísimas gracias por llamarnos. Buenas noches. Gracias por escuchar. r a d i o Nacional. Un beso. Pues, como estamos viendo, 900, 137, 137 noche, que todavía pues,、eh, puede ser complicada. Hay mucha gente que no ha recuperado el suministro eléctrico en varios puntos de España y nosotros aquí pues, estamos acompañando, informando y también entreteniendo. Hoy va a ser difícil,、eh, pero vamos a intentar hacer un repaso de algunas cosas que han ido pasando a lo largo del día, Manu. Pues sí, vamos a ir por partes, porque la hora en la que todo ha cambiado ha sido a eso de las 12 y media, a partir de las 12 y 33. En la tele, por ejemplo, se ha vivido así. Tenemos noticias de última hora que han visto en directo. Ha habido un apagón en algunas zonas de Madrid. Estamos a esta hora hablando con es que El rato de Mañaneros se ha ido a negro,、sí. solo se veía la pantalla del fondo y, bueno, en algunos momentos ni eso. Luego,、eh, también en la radio, en Radio 5 lo han contado así. Bueno, muchas gracias a Javier Guillén. Les contamos, hacemos un ligero paréntesis, seguramente ya lo habrán notado. Se ha producido un apagón de luz generalizado que está afectando a toda la península, a España y a Portugal. Hay muchos puntos. Claro, y a... es que aquí en la radio se han ido la luz en las redacciones, en los estudios,、eh, se ha podido seguir emitiendo por los generadores. La cosa es que me he metido en una noticia de Ver Tele para ver cómo se ha vivido en otras cadenas de tele. Y al pinchar en el vídeo de la sexta, que en el frame se veía ¿Sí? a Ferreras con todo oscuro,、eh, <risa> me ha saltado un anuncio, este en concreto de Calleja. Mi secreto para tener esta energía. Que igual, igual hoy Internet no ha cogido no, no. bien. Bueno, la es la cosa、era? es que hay gente que se ha quedado en trenes, en metros, en colegios, en hospitales, en ascensores, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, como Lourdes y Carlos.、Eh, sin cobertura móvil que iba y venía. Sitios con generadores y wifi que se han convertido en grandes centros de reunión y parques llenos de niños. Y la pregunta que surge es: ¿qué ha pasado? Aquí José Luis de, Dueñas, del área de economía. Es decir, más claro, también lo explicaba Fabra, algo parecido a lo que ocurre en casa cuando saltan los plomos. La letra pequeña. La cosa es que、eh, al final, cuando las conexiones fallan, te tocan entrar varias veces en directo e ir actualizando. Más fácil, los plomos del sistema eléctrico español han saltado, el suministro ha llegado a. Ha caer sido varias veces. Ha sido la referencia que utiliza José Luis, pero la ha explicado perfectamente, porque ¿Todo el todos el lo hemos entendido genial. Sí, y así ha sido como ha calado. Los plomos de España. Eh, han saltado. La cosa es que ahora、eh, todavía se está recuperando la normalidad en muchas partes de España, se va recuperando la electricidad, pero ha habido momentos en los que aquí en l a radios e ha vivido tensión de verdad porque no había suficiente energía para alimentarlo todo y se han tenido que dar explicaciones en Radio 3, por ejemplo, de cuando se ha unificado、eh, la señal con Radio Nacional durante unos minutos. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio 3, son las 7 de la tarde, las 6 y nos escuchas en las Islas Canarias. Recuperamos en este instante nuestra emisión habitual.、Después、Porque durante de... unos minutos se han tenido que quitar las emisiones de Radio 3 y de Radio Clásica para centrarlo todo en la señal principal. A todo esto, ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a pedir tranquilidad. Que España cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones. Esto ha sido a media tarde. También ha confirmado que tomaba el mando de la emergencia en Madrid, Extremadura y Andalucía a petición de estas comunidades. Pedía también minimizar los desplazamientos y usar el móvil, lo imprescindible. A todo esto han saltado los problemas en España, pero ¿por qué? Lo ha dicho hace unos minutos el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. A las 12 y 33 de esta mañana. 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Un 60% de lo que se estaba consumiendo en ese momento para hacernos un cargo de la gravedad que supone. Eso sí, todavía no se sabe cuándo se va a recuperar todo al 100%. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Sobre lo que ha podido provocarlo, todavía se está investigando. s Están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna a, posibilidad. A todo esto, los expertos que hemos escuchado durante todo el día en Radio Nacional,、eh, durante todos los especiales, no daban crédito. Que estoy desconcertado, estoy descolocado, yo creo que como todo el resto de, de españoles, sino por lo que implica, qué ha ocurrido a nivel cibernético, a nivel、eh, de una alteración meteorológica o atmosférica, como estaban también indicando algunas fuentes. Mientras recordamos que este apagón sigue con consecuencias, hay vuelos por recuperar, tirenes que tienen que volver,、eh, algunos han tenido que ser rescatados, suspensión de clases mañana en Madrid、eh, y Aragón, donde los centros educativos estarán abiertos, y en Galicia, donde se ha ordenado su cierre. Mientras, y para tranquilidad de todos, desde el Ministerio del Interior no han reportado incidentes de gravedad en relación con este corte de luz. Y cuando ha ido volviendo la luz a los sitios. Se escuchaba así en las calles.、Eh, la gente lo ha celebrado. Primero ha vuelto en Euskadi por las inter interconexiones en Francia. En el resto de la península, eso de las 8 ha ido volviendo poco a poco. Mientras tanto, claro. Con tanto tiempo sin luz, la gente no sabía qué hacer.、Hmm. Eh, desde aquí, yo qué sé, podemos abrir una ventana de servicio público para la gente. Pues oye, que lo estaba pasando bien. Esto para la gente que estaba en casa, que no sabía qué hacer. Pues oye, cosas que hacer. Ah, vale, me gusta. Cosas que hacer、eh, si no hay suministro eléctrico. Claro, en un día como hoy. Para no haría, tirarte de los pelos. Claro, en un día como hoy. Que ha salido, al menos aquí en Madrid, yo creo que en muchas partes de España, un tiempo espectacular. Mira, yo me he puesto morena. Claro, te has puesto a tomar el sol. <risa> ¿Con un libro? Con un libro. Que es una cosa que no solemos tener tiempo para hacer. Claro, también para leer. Muy bien. Muy bien, para coger ese libro que estaba ahí ya cogiendo polvo que dices, a ver cuándo empieza, a ver cuándo empieza. Jugar a juegos de mesa. Jugar a juegos de mesa, por ejemplo. Black Stories, por ejemplo, muy recomendable. ¿Sí? Eh, salir al parque, que ya lo hemos dicho antes, estaban los parques llenos de niños. Hablar con la gente de tu casa, que no está de más, esa persona con la que convives, que también está bien de vez en cuando dirigirle la p a l a b r a Trabajo, si te、está、ha pillado、bien. en el trabajo, por ejemplo, hoy Carlos y Lourdes han estado hablando verdad, mucho rato.、No es que nunca, sí. También, oye, en un momento más de intimidad, pues darse un abrazo fuerte. ¿No nos hemos dado un abrazo? Dame un abrazo. Sí, ¿Te pero, puedes levantar a d a r mano? e un b r a Espera,、normal. voy a darte un abrazo. Pero un abrazo normal, por favor, esto es muy radiofónico. Se está levantando Ángela, <risa> se está dando un abrazo con Manu. Manu se ha alegrado, ha gritado como una grulla. También ahora... se puede escuchar la radio si tienes pilas y un transistor. Eh, ir a sitios con wifi, que es lo que he hecho yo.、Mm -hmm. radio, es lo único que has hecho. O aprovechar、sí. para hacer deporte también. Muchas gracias, Manu. Voy a decir que a los de la radio nos está pasando hoy una cosa muy divertida y es que、eh, me está escribiendo muchísima gente que me quiere un montón, pero no me ha escuchado en la vida porque es lo único que puede hacer. <risa>、claro. Así que gracias a todos los que no queréis, pero no nos escucháis nunca. Un beso para todos vosotros. Con el apagón,、eh, pues una de las grandes preocupaciones, y esto es así,、eh, que hemos tenido a lo largo del día es esa comida que tenemos en casa. Hemos pasado horas sin luz y todos bueno, nos hemos preguntado qué hacer con las cosas que tenemos en la nevera y en el congelador, Alejandro Vaca. Pues imagínate, la leche, los huevos, la carne, el pescado, la fruta, la verdura. Quien haya ido al supermercado esta yo, mañana se habrás este... tirado de los pelos. Yo, yo, yo, yo. No estás sola, no estás s o l o Estaba metiendo、gente. la comida en la nevera、eso、cuando、es. se ha producido el a p a g ó n Por eso hemos querido hablar con Gema del Caño, experta en seguridad alimentaria, para saber qué hacer en casa. Pues、en estos casos. Primer consejo, se va a la luz. ¿Qué debemos hacer con la comida de la nevera? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya sea para esta vez o para cualquier otra, es que el tiempo importa. Entonces,、eh, en el momento en el que se va la luz, lo primero y mejor que podemos hacer es comprobar que nuestros al alimentos en la nevera están correctamente envasados y los agrupamos en las, en las bandejas, ¿vale? Porque entre todos, cuando están todos juntos,、eh, conservan mucho mejor el, el frío. Agrupar alimentos, idea que seguramente no hayas llevado a cabo, ¿verdad, Ángela? ¿No, no. Siguiente Paso, hemos recuperado la luz y ahora qué hacemos. Después, si han pasado 4 o 6 horas,、eh, no volvemos a abrir ya nunca más la nevera. Entonces, cuando la volvamos a abrir, comprobamos a qué temperatura está la nevera. ¿vale? Si ha llegado a los 12 grados, ahí es cuando tenemos que decidir qué hacemos con cada uno de los alimentos.、Eh, dato importante: si la nevera está a 12 grados, mal asunto. Hay que tomar decisiones. ¿Por dónde empezamos? Tendríamos que empezar, por ejemplo, con los alimentos que son más críticos. Por ejemplo, la fruta que ya está cortada. La que no está cortada no tiene problema, pero la fruta cortada, pues es、eh, mejor desecharla. Lo mismo con la verdura. La verdura cortada, si ha subido la temperatura por ahí, eso, 12, 16 grados, pues、eh, nada, la deberíamos tirar. Y lo mismo, por ejemplo, con la carne picada. v a l e Toda la carne que esté manipulada, que haya sido manipulada como la carne picada, es mejor que si ha estado pues, bastante tiempo a esa temperatura, 12-16, pues es mejor、eh, desecharla. Fruta y verdura cortada y la carne picada son los primeros alimentos con los que tenemos que tener mucho cuidado. Más cosas. ¿Qué hacemos con el queso, con el yogur, con la mantequilla, la leche? En el caso de la leche, que además está en la puerta,、eh, bueno, pues、si está cerrada no hay ningún problema. Y si está abierta,、eh, bueno, pues、dependiendo del número de horas que haya pasado, no debería pasar nada. Pero en principio es mejor desecharla.、Eh, al contrario que, por ejemplo, el yogur o el queso o las mantequillas, que, que no tienen mayor problema. ¿vale? Todo claro, y ahora vamos a por otro básico de la nevera: los huevos. Los huevos,、eh, bueno, en principio no, no, debería, tener, no debería tener mayor e s problema, s a l o que pasen bastantes más días. Los huevos aguantan bien, por lo que no deberían causarnos mayor preocupación. En este repaso por los alimentos de la nevera, nos falta algo fundamental: que es el tupper, la comida que ya teníamos hecha y hemos dejado en la nevera. Si tenemos carne o, carne o comida o cualquier cosa que haya sobrado, Eh, si han pasado seis horas y ha estado a más temperatura,、eh, bueno, pues lo mejor es、eh, no, no aprovecharla. Si han pasado seis horas, lo mejor es tirarla. En estos casos hay que tirar del dicho, más vale prevenir que curar. Y ahora, ya que sabemos cuál es el límite de tiempo de conservación y temperatura que debe tener la comida en la nevera, viene otra pregunta: ¿qué hacemos con la comida que sí podemos aprovechar después de un apagón? En el caso de todo lo demás que sí que podamos aprovechar, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, pues lo mejor es cocinarlo. v a l e Podemos cocinarlo y, y comerlo cuanto antes. Tampoco hay. Bueno, cocinarlo cuando, en cuanto vuelva la luz. n o、eh, Tampoco hay que abrir en ningún caso la puerta de, las puertas del, de los congeladores, porque ahí sí que dura la, la comida sin mucho problema、eh, 48 horas. Claro, pero ¿y qué pasa si han pasado más de 48 horas? Nada, las、eh, cosas que tenemos en el, en el congelador, si han pasado más de 48 horas,、eh, o las cocinamos muy rápido o, o las vamos a tener que, que desechar. Pues eso es lo que debemos hacer, pero、eh, también es importante qué es lo que no debemos hacer en ningún caso. Toma nota, mira. Cosas que no tenemos que hacer.、Eh, no tenemos que comprar hielo y meter hielo en la nevera, ¿vale? El hielo, si no tenemos. Eh, eh, refrigeración, pues se va a descongelar y va a añadir agua. Eso es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Así que, por favor, nada, nada de hielo, ¿vale? Que he visto que hay mucha gente que está comprando hielo, bueno, pues、eh, el, la, las placas de frío en, en tal caso que tengamos las podemos aprovechar, pero el hielo en ningún caso. Placas de frío, sí, bolsas de hielo, no. Más cosas que no debemos hacer. Otra cosa que, que tampoco podemos hacer es fiarnos 100% del aspecto o del olor de un, de un alimento. Es posible que, que no huela mal y que el producto esté contaminado. Es verdad que si huele mal, 100% va a estar contaminado, pero si no huele mal, puede que sí o puede que no. Bueno, pues no fiarse del olor, esto es importante. En su momento hablamos del kit de supervivencia y le hemos preguntado cuál sería un buen, un buen kit de supervivencia alimentaria. Si tuviera que pensar en un kit de supervivencia, yo siempre soy muy partidaria de las conservas, de los productos, pues ya sea legumbres, pescados,、eh, verduras en, en conserva, que eso siempre bueno,、pues、nos facilita que no tenemos que cocinarlo y que, y que están disponibles para, para comer. Y si alguien quiere apuntar para su próxima lista de la compra, es el momento de coger papel y boli. Bueno, pues yo s é que tendría leche, tendría agua, tendría、eh, legumbres, verduras y pescado en, en conserva, cereales,、eh, pan de molde en este caso, que dura, que dura un poquito más, y algún queso y algún embutido, ¿no? De, pero no, no tipo jamón cocido, sino tipo lomo, ¿vale? O, o chorizo o algo así. Sí. Chorizo y lomo, ha dicho. Sí, algo en, así. e m b u t i d o s que aguantan un poquito más. Gracias,、eh, Alejandro Vaca. Servicio público, porque yo me imagino que mucha gente ahora mismo está preocupada por todos esos alimentos que tienen en la nevera.、Eh, si, como yo, han ido a hacer la compra esta mañana y a llenar el frigorífico, pues más todavía. No queremos que nadie、eh, se ponga malito. Eso. es. 900, 137, 137. Seguimos escuchando las historias de nuestros oyentes, esos oyentes que llevan todo el día pegados a Radio Nacional de España. Hola, r u t h desde Vigo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Pues aquí, a oscuras, con una vela. ¿Sigues a oscuras? Sí. Vale.、Eh, está, está toda la ciudad apagada. ¿De dónde eres? De Vigo. De Vigo. De Vigo. Está en Vigo. ¿Tenías con una a vela,、eh, ¿tenías una radio a pilas en casa o has tenido que salir sí, a comprarla hoy? No, la, la compramos en un bazar. Bueno, ¿la, la has comprado hoy? Vale. Y había, había mucha gente, porque hemos visto también largas colas en algunos establecimientos de gente buscando, buscando radios.、Eh, ¿Tú has tenido algún problema para encontrarla?、Eh, bueno, para encontrar un establecimiento abierto que vendiese, sí, pero por suerte este bazar、uh -huh. sí que estaba abierto y sí que había bastante cola. Pero tenía, tenía bastante、eh, para, para elegir, por lo menos cuando llegamos、uh -huh. nosotros.、Vale. ¿Cómo, te, ¿Cómo te ha pillado a ti el apagón que estabas haciendo? Pues justo tenía tutoría con la tutora del TPG a la una、eh, por Teams.、Hola. Y me pilló, claro, la pagó por las d o s y media y me pilló media hora antes. Un poco、mm. desubicada, no sabía、si、iba a ser, si había sido en mi edificio, si. Si tenía que conectarme a través de los datos o no, al final la tutora no se conectó porque a ella tampoco、claro. no、tenía internet. Oye, ¿y la radio? ¿Tú eres oyente habitual de la radio o la has utilizado ahora en esta ocasión? La suelo escuchar en el coche,、hmm. pero no, nunca. Pues hoy, hoy ahí estás conectada, como muchísimas otras personas. Millones de gracias por llamarnos, Ruth. Un beso. Espero Ay, que te hagamos no, compañía. No. Con、Gracias. tu luz, con tu luz de vela. Buenas noches, 900-137, 137. Alberto nos llama de Cuenca. Hola, Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad que un poco tocado todavía, así ¿Sí? me siento un poco jodida porque pues, casi me quedo sin comer. Claro. ¿Cómo has hecho? Pues no, no he c o m i d o todavía y, y, y mi madre no me responde y, y me quedo sin comer. Y t l r a n madaleras a la gente por la calle, pero no, no, no, no, no me las aceptaron. Muchas gracias por llamarnos, Alberto. Un beso. Nos llama Josefa desde Huelva. Hola, Josefa. Buenas noches. Hola, Josefa. Creo que Josefa no nos escucha. No sé si está Javier desde Navarra. Hola, Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Tú cómo estás? Bueno, pues ya p o fin podemos ir a descansar un rato, aunque un poco pendientes de lo que nos puedan indicar desde los compañeros de las diferentes policías locales. Pues hay que ir a echar una mano de nuevo. ¿Eres, eres policía? No,、eh, p u e s t e n e m o s c o m o una asociación de protección civil. Lo que pasa es que en estas situaciones, pues al final,、eh, de hecho, hoy hemos o y h tenido un poco de caos al inicio porque no funcionaban las comunicaciones y pues hemos tenido que volver a la vieja u s a l t a a juntarnos <risa>、eh, por iniciativa propia y coger equipos de radio. Y、uh -huh. estaba, la verdad, que era un poco todo un poco caos porque la gente intentaba llamarte para pedir ayuda. Se cortaban las llamadas y hace un poco caos, la verdad. Un día un poco intenso. ¿Ya estás en casa? ¿Ya estás tranquilo? Bueno, tranquilos todavía tranquilo, no. Tranquilo todavía no e s t a d o ninguno ya. Como, como han dicho, pues hay, hay provincias que todavía no, no, tienen, no tienen electricidad. Aquí hay zonas que, que también estamos un poco pendientes por si fallase otra vez la, la electricidad. Y pues los compañeros de la policía local, que los tenemos comunicación por otros canales. Eh, pues están pendientes un poco de incidencias que puedan ocurrir, porque al final esto es como siempre: queda la, la tensa calma. Pues、eh, así estamos. Javier, espero que te hagamos compañía desde Radio Nacional de España, desde este programa. Un beso.、Eh, os, os agradezco porque <risas> hemos recibido mucha información que, que al final por redes sociales no, que es lo habitual, que hoy en día nos, nos miramos todos. Instagram y demás, p a r a entrenarnos、mm. de las cosas, y hoy creo que hemos estado todos pendientes、Eso、de la radio es. que tanto nos hacía. Eso es, es verdad.、Eh, ha servido de algo, yo creo que va a servir de mucho. Buenas noches, Javier, gracias, un beso, que descanses.、Bueno. Adiós. Y David Asensio,、eh, no sé si podemos actualizar datos a esta hora. Nos queda menos de un minuto para llegar a, a en punto, pero. En el boletín darán buena cuenta, pero estamos muy pendientes hoy todos de la cuenta de Twitter y todo, de todas las informaciones de Red Eléctrica Española. Y los últimos datos son de hace ya casi una hora, de la medianoche, de las 12 de la noche a las 11 en Canarias. Se ha recuperado el 61,35% de la demanda peninsular. Pero bueno,、eh, esperamos que actualicen ahora、eh, en torno a la una. Más información en el. El boletín informativo, y nosotros volvemos después de esos cinco minutos con dos horitas más de podría ser peor, intentando relativizar después de este día tan surrealista hasta ahora. Es la una, medianoche en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios Informativos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En España vive su primera noche tras venirse a cero completamente, tras el apagón general. Es algo inédito. A esta hora, según informa Red Eléctrica, el suministro se ha restablecido en más de un 60% del territorio nacional. Como decimos h a s t a a hora, en Red Eléctrica está reunido parte del gobierno, el presidente Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica, Sara a e n s e n tras ya la reunión previa, la del Consejo de Seguridad, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la tranquilidad de todos los ciudadanos.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 El último balance habla de una decena de trenes aún pendientes de evacuación. La UME ha auxiliado a más de 35 mil pasajeros. La red ferroviaria ha sido la más afectada en el conjunto de todos los transportes. En algunos puntos se están retomando los servicios. Por ejemplo, en Barcelona, las líneas de metro que ya funcionan van a permanecer abiertas durante toda la noche para quienes las necesiten. Se espera que los servicios de media y larga distancia se vayan retomando a lo largo del día. Vamos a pulsar la situación hasta ahora en uno de los principales nudos ferroviarios del país. Esta Estamos en directo en la Estación Madrid Atocha. Juan Martín, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Pues decenas y decenas de personas que se agolpan y también sentadas en el interior de Atocha, de la estación, una de las más principales, por no decir la que más, de tráfico de pasajeros aquí en Madrid, tanto en la planta baja como en la de salidas, donde se han abierto también las puertas junto a los controles de embarque para que puedan pasar la noche. Algunos de los testimonios que hemos recopilado de las personas, ¿cómo han afrontado el día? Les escuchamos. Vamos a Málaga y nos quedaremos aquí hasta mañana. Tenía uno que era Madrid-Sevilla y allí cogía mi coche y me iba para mi casa, pero aquí pues, estamos pasando, trasnochando. Pues、eh, algunos de los testimonios de las personas que están aquí al lado de nosotros se han repartido hace unos minutos por parte de Cruz Roja tanto agua como mantas para que las personas puedan pasar la noche y lo que os comentaba, esperando esos primeros trenes que ojalá. Puedan salir de la estación de Atocha. Están esperando la llegada de trenes a la estación de Atocha, trenes que han estado horas todo el día parados en las vías. Gracias, Juan. Vamos a otro punto de interés, a ver cómo están las cosas en otra gran estación. Alejo Paredes, Madrid Chamartín. Buenas noches, Alejo. Hola, buenas noches, compañeros. La estación de Chamartín vive aún horas críticas, suciedad a la entrada, gente despojada en cartones, pero sobre todo mucha desesperación entre los que iban a ser pasajeros de los viajes de la alta velocidad este lunes. Algunos incluso se han enterado al bajar de otro largo viaje, como es el caso de Fran, que venía de Egipto.、Eh, buenas noches, Fran, ¿cómo has pasado estas horas? Hola, la verdad que bastante angustiosas, porque nos hemos enterado de cuando hemos bajado. Y al llegar aquí ha sido cuando nos hemos dado cuenta de la magnitud que había de, de lo que está pasando h a b í aquí a muchísima gente y, y la verdad es un poco de caos entonces a j u n t a n d o un poco el grupo y que nos ha costado bastante con la gente que había y bueno y a verdad es s a l u d a r a m i m a de r ahora aprovechando esto que a ú no n sé nada de ella y de la mujer que tampoco lo último que le s dije fue que me iba de egipto Y eso es todo por aquí, Jorge. Muchas gracias, Alejo. Gente que llega, gente que no ha podido contactar todavía con sus familiares. Como lo acabamos de escuchar, es la situación de este oyente y de tantos otros ciudadanos en nuestro país que durante el día han estado completamente incomunicados. Situación diferente a la que se está viviendo en estaciones de trenes es la que se ha vivido, por ejemplo, en puertos o aeropuertos. Según informa el gobierno, unos 6.000 vuelos que estaban programados para este lunes han salido prácticamente todos. Solo se han cancelado 343 de esos 6.000 vuelos. Que estaban programados para este lunes. Para todos aquellos que se hayan quedado en la calle durante la noche, para quienes estén lejos de su casa, hay abiertos numerosos centros a lo largo del país para pasar esa noche. Uno de ellos está en el Palacio de los Deportes de Madrid. Situación: a esta hora nos vamos en directo. Julio Leite, desde allí, muy buenas noches, Julio. ¿Cómo está la situación? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. La presidenta Díaz Ayuso anunció a través de redes sociales que habilitaban este Palacio de los Deportes de Madrid para que puedan pasar la noche todas aquellas personas que se vieron afectadas por el corte masivo de luz. Y hasta aquí nos hemos desplazado. Conmigo está el CEO de este Movistar Arena, Manuel Saucedo. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches.、Eh, por aquí aún no ha llegado mucha gente, pero estáis preparados para lo que sea, ¿no? Sí, estamos muy preparados. Si algo sabemos hacer es recibir a gente en este recinto. Con lo cual, hemos decidido abrir las puertas y poder atender a quienes estén deambulando por Madrid y que no sepan dónde pasar la noche. Aquí le damos cobijo, podemos darle agua, comida y、e、intentar que pasen una noche lo menos mala posible dentro de las circunstancias. Pues todos aquellos que nos estén escuchando y no tengan dónde pasar la noche, que sepan que este Palacio de los Deportes es una alternativa. Y Jorge, si me permite, e s d e camino aquí, desde Prado del Rey, nos ha sorprendido. La estampa, la fotografía de las calles de Madrid, coches aparcados donde no t o q u e incluso en pleno、uh, centro, en plena plaza de Colón, con carteles en la luna,、uh, explicando la urgencia de dejar ahí el vehículo. Una fotografía inusual, un tanto inusual, que deja claro lo excepcional que está viviendo nuestro país con este corte de luz que pasará a la historia. e r a lo que te iba a preguntar, Julio, ¿qué es lo que estás viendo? En Goya ahora hay luz en las farolas, calles, los. Calles muy vacías. Es verdad que la luz se ha restablecido prácticamente en toda esta zona centro, pero como digo, muy poca gente por las calles y muchos coches aparcados en, encima de las aceras, en el paseo de Camões, que va a la carretera de la Coruña desde el paseo de p i n t o r Rosales, en las zonas habilitadas para hacer ejercicio, en esas pistas de tierra. Prácticamente no había ni un solo hueco, estaban todos los coches amontonados. Y como te digo, en la plaza de Colón, un coche con un cartel, con un folio en blanco,、eh, no acertamos a leer. Que era lo que ponía, pero a buen seguro que era una explicación para que los agentes de movilidad o la policía municipal no les multase. n Bueno, creo que durante, durante la jornada de hoy lo de las multas puede quedar a un lado. Gracias, Julio. Cuídate, compañero. Muchas gracias por gracias, esa información de、saludos. última hora. Despliegue inédito de la radio pública, como inédita es la situación que estamos viviendo. Vamos a pulsar más puntos de la geografía. Estamos en Sevilla. ¿Cómo se está pasando la noche en la capital hispalense? Juan Antonio Aparicio. Buenas noches aquí en Sevilla, hasta ahora dos partes diferenciadas. Luz y aparente normalidad en la zona de la isla de la Cartuja, en la que no hay vivienda. Sí, hay también luz en grandes avenidas y calles como en la Alameda, una zona de restaurantes y bares en la que algunos cierran a ú n h a s t a a hora. También en la zona de la l i d e r a del Guadalquivir, con el punto más alto de Andalucía, Torre Sevilla. Iluminada en verde en su cúspide. Una vez entramos en la zona más, tranquila, más céntrica de la ciudad, en el barrio de San Lorenzo, no hay luz a estas horas. Aquí hay buena parte de e s e centro sin electricidad. También se pueden ver algunas patrullas de policía, pero aparente normalidad en la capital. La estación de Santa Justa permanece abierta durante toda la madrugada. Ante la imposibilidad de retomar las conexiones de media y larga distancia en Andalucía, sí habrá colegios este martes, aunque casi el 60% de la comunidad pasará la noche oscura. La estación de Santa Justa, gracias compañero, abierta durante toda la noche también para quienes no tengan alguna alternativa habitacional. El rey Felipe VI va a presidir esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional. Hay ocho comunidades en nivel 3 de emergencia: Andalucía, Madrid, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Control de la emergencia, por tanto, en e s t o s territorios, por parte del Gobierno, el presidente Sánchez también ha anunciado el refuerzo por parte de la Unidad Militar de Emergencias para desplegar generadores energéticos en los lugares donde vaya a tardar más en volver la electricidad. Estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda、eh, tardar un poco más en volver. Por ejemplo, la UME está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico, y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Es la reacción política a todo lo que estamos viviendo, al apagón inédito en nuestro país. Sorprendía al presidente del Partido Popular en Valencia, estaba preparando el Congreso de los Populares Europeos. Núñez f i j o le pedía al Ejecutivo reforzar, garantizar la seguridad. Vamos a. Ver qué más ha dicho el presidente del Partido Popular, Gonzalo Barroso, buenas noches. Buenas noches. Desde Valencia, Fijo ha instado al gobierno a movilizar todos los recursos necesarios y a proporcionar toda la información de la que disponga. No quiere cul buscar culpables por ahora. Y ha tendido la mano el Ejecutivo porque, ante emergencias como esta, ha dicho: lo más importante, lo más inmediato, es actuar desde la unidad. Ahora, lo más importante es atender a las personas que puedan estar en peligro o en situación de angustia. Y para todo lo demás, habrá tiempo. Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una. Hasta un total de ocho comunidades autónomas, ya lo decía, se han solicitado el nivel 3 de emergencia, entre ellas Andalucía o Extremadura. Sus presidentes, Moreno Bonilla y María Guardiola, han pedido al Gobierno Central una actuación coordinada e incluso han abierto la puerta a una posible participación del Ejército ante lo que han calificado de emergencia nacional. Si ellos consideran que el Ejército es operativo,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 En la ración de la política, puesta en marcha de toda la maquinaria para tratar de revertir esta situación. ¿Y qué pasa con lo que vivimos día a día? Las dudas, las preguntas, aterrizando a lo que ha sucedido. Se preguntan qué va a pasar mañana con los colegios. En muchas comunidades no se abren las aulas. En otras sí, pero será sin actividad docente solo para acoger a los alumnos que no tengan alternativa. María Cortezo. Las comunidades autónomas de Madrid, Aragón, Extremadura, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Valencia abrirán sus centros educativos para atender a los alumnos. Estarán atendidos con profesorado, pero no avanzarán materia para no perjudicar a aquellos que no asistan. Por esto, las pruebas y exámenes que se celebraban mañana y el miércoles serán aplazadas. También se mantendrán los servicios de comedor y transporte. En Galicia, en cambio, se suspende la actividad lectiva en todos los centros educativos. Respecto al sistema sanitario, en general, las instituciones. Intervenciones en los centros de salud serán atendidas, excepto las no urgentes programadas, como en Madrid, La Rioja y Navarra. Una y once, doce y once en Canarias, se lo estamos contando. Despliegue de la radio pública para mantenerles informados. Lo seguirán haciendo en próximos servicios informativos a las dos. A la una en Canarias volvemos con más datos. España vive su primera noche tras venirse a cero. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, La que quieres. En Radio Nacional de España, Podría ser peor, con Ángela Fernández. Es la una y once, las doce y o n c en e Canarias, día uno después de ese apagón masivo. Histórico que hemos vivido en toda la península, y aquí os estamos contando cómo ha sido esa jornada para nosotros, para los oyentes y para toda esta familia chulísima que forma el programa. Podría ser peor. 900-137-137 es el teléfono del directo en el que os estamos escuchando a vosotros. Queremos que nos contéis qué tal vuestro día, cómo estáis ahora mismo, si tenéis luz, si no. Te habéis podido comer, que es algo que parece una tontería, pero oye, pues a veces te, te encuentras en casa que no tienes nada que no puedas cocinar. Igual has comido unas galletas solo en todo el día y un vaso de leche、eh, del tiempo, además. <risa> 900-137-137, teléfono del directo para escucharos. Nos vamos ahora mismo en directo a la estación de Chamartín de Madrid, en el lugar en el que muchas personas están pasando la noche. Es uno de los puntos que se ha habilitado y allí se encuentra nuestro compañero Alejo Paredes. Hola Alejo, buenas noches. Hola Ángela, buenas noches de nuevo. Pues sí, sigue la multitud de gente aquí agolpada entre los pasillos de esta estación de Chamartín. Algunos no tienen fuerzas para hablar con nosotros porque están, ya os podéis imaginar, pues muy tristes, alterados y entristecidos porque a estas alturas, aunque no lo creáis, siguen sin poder contactar con sus familias. Y de familias vamos a hablar ahora Ángela porque tengo por aquí a Begoña con sus hijos. Hola Begoña. Hola, buenas noches. Que también viene con, be, con su madre Begoña. Hola, Begoña Madre. Hola, buenas noches. Bueno, vosotras ve, veníais de Alicante, habéis venido de Alicante, os volvéis a Alicante ahora porque habéis venido a ver un espectáculo y os habéis encontrado con esto. Sí, la verdad es que sí. Nos, han, nos hemos salido del hotel esta mañana temprano para venir a la estación y a las doce y media más o menos, pues se ha parado el metro de repente, con la gran suerte de que se ha parado en una parada en la que se han quedado las puertas abiertas. Y a los 15 minutos, viendo que se iba quedando el metro vacío y que nadie decía nada, pues hemos salido. Pero claro, se ha quedado gente en ascensores y habrá gente que se haya quedado en zonas en las que no haya podido salir. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido salir y hemos llegado como hemos podido, pues ya sin GPS y sin conocer Madrid. c n e autobús. Con, con, en autobús, la línea 5 nos ha traído hasta aquí, hasta el caos que había aquí en Chamartín. e s e viaje en autobús habrá sido, vamos, un caos bueno, total. Sin mirar.、Sí. O e sea, íbamos mirando hacia abajo y hemos dicho que sea lo que Dios quiera. Porque no iban los semáforos, claro. ¿Habéis podido comer algo? Porque viniendo con tres niños,、eh, entiendo que el viaje tiene que ser un poco, pues, que tenéis que ir un poco acongojadas, ¿no? Bueno, pues hemos tenido suerte de llevar algo de efectivo porque solamente podía comprar comida quien llevara efectivo porque las tarjetas no funcionaban.、Claro. Y los niños, solo de los nervios, solo querían comer, pero hemos tenido suerte. Hemos podido comprar unos bocadillos, hemos encontrado también un supermercado cerca, pero la verdad es que cuando hemos ido ya estaba completamente vacío. Hemos podido coger alguna cosita, pero hemos tenido suerte. Hemos dejado alguna cosita ahora en la estación porque hemos. Conseguido contactar con un familiar, con bueno con mi marido, en el grupo de familia al final y viene desde a l i c a n t e Acaba de llegar ahora mismo a, a recogernos, así que nos volvemos nosotros, nos volvemos a casa. Hemos dejado los víveres que nos quedaban para la gente que se queda ahí y todavía no sabe a qué hora volverá. Bueno, pues como v e s Ángela, no todo son historias、eh, a, que nos encogen. Eh, también hay、pues、eso, momentos felices en los que han conseguido contactar con, con sus familias. Seguiremos, y por aquí seguiremos、sí. escuchándote, ¿vale? Alejo. Te dejamos、eh, ahí y volveremos a conectar contigo en un ratito. Gracias, adiós, chao. chao.、Eh, pues esta es la situación ahora mismo. Hay muchas personas pasando la noche en estaciones de Madrid. Y estaremos allí para contarlo en Radio Nacional de España. David Asensio, ¿qué tal? Pues nada, viendo lo que está sucediendo en San m a r t í n en Atocha, y bueno, porque estamos, Arena, está la Arena, también está la Arena, aquí en Madrid, lo que estamos contando aquí en la capital, pero bueno, pues、eh, no tenemos mucha constancia de lo que ocurre en otros puntos de España, pero seguramente que todo el mundo esté i g u a l Que nos、igual. llamen y que nos lo cuenten. Eso es, 900-137-137, 900-137-137 es el teléfono del directo gratuito, ya lo sabéis, todo el día habilitado para vosotros, pero también, como has dicho tú antes, Ángela, con. Carlos Núñez y Lourdes Maldonado. Queremos jugar un poquito, ¿no? Que la gente se tiene que distraer un poco también y entretenerse. Así que ese mismo teléfono 900-137-137 vale para escuchar a nuestro Víctor Clavijo、eh, en nada, en cuestión de, de minutos, escuchar las historias que nos trae, adivinar si son、eh, verdad o mentira, si son reales o falsas. Que la verdad estamos viviendo una situación que, pare, que podría, podría ser absolutamente、eh, un guión total, de Víctor Clavijo. Podría ser falso, podría ser una falacia, una mentira, pero está siendo pero、no. real. Así que lo bueno, estamos es, viviendo es lo todos、hago. juntos. Que esto es Importante también que lo estamos viviendo juntos, por lo menos. Por lo ¿no? menos Antes、juntos. nos hemos dado un abrazo, Manu y yo. Dame la mano, d e v e r d a d Ya sí, estamos viviendo es todos aquí, juntos. Y Con juntos. vosotros también, que estáis en casa. <risas> no estáis solos, nos tenéis ahí. 900-137-137-137. 9 0 1 3 7 Si quieres contarnos lo que quieras, cómo hayas pasado el día,、eh, cómo esté tu zona en cuanto a ese suministro eléctrico, si ha retornado o no, pero si también, si te quieres distraer y escuchar un poquito el vozarrón de Víctor Clavijo y adivinar si lo que nos cuenta es verdad o mentira, Ya no están bien, y te llevas un premio cuando ya todo se restablezca. Te mandamos algo para casa cuando ya、pues、todo se estabilice y bueno, pues te llevas una sorpresa. Para pues、casa. claro, vamos a jugar un ratito, vamos a entretenernos, vamos a pasar un buen rato aquí en la radio, que para eso estamos. También 900-137-137, si quieres jugar con nosotros y llevarte un premio. ¿Podría ser peor o no? Hay diecisiete, doce y d i en c i i s e e e t Canarias, aquí en directo en Radio Nacional de España. Ahora sí, Víctor Claudijo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches.、Eh, ¿Puedes decirle a los oyentes lo que llevas colgado al pues, cuello? Guau,、wow, es que, madre mía, qué total. Llevo colgado uno de los objetos, no sé si más preciados o no, sí, pero de los sí, más sí, sí.、Um, eh, necesarios para un día como hoy, que es un frontal. Es una lucecita como la que llevan los mineros, que me regaló mi amigo Nacho López, actor y amigo de hace muchos años, que estoy con él ensayando la próxima función de SGPRI y Mecheta. n、uh -huh. Y precisamente la estamos utilizando en los ensayos, porque en los ensayos estamos eh, eh, eh, haciendo los en s s a y o en un lugar un poco oscuro, en el que chocamos con muchos elementos de utilería, y esto es muy necesario para andar entre cajas. Total, que me hizo este regalo Nacho hace como dos semanas. Ha sido un regalo providencial, <risa> absolutamente. Premonitorio, ¿eh? premonitorio. Totalmente. t i e n además varias. Varias luces, tiene una roja,、eh, que está muy bien para si tienes un momento, no sé, pseudo-erótico o、ah, quieres revelar、claro. fotografías, por ejemplo.、No、sé, y dos luces blancas, dos、mm. intensidades distintas. Bueno, pues esa、bien. es la recomendación de Víctor. Esta、eh, es la recomendación de hoy, sí. Vamos, sí. A, vamos a las historias, si te parece. 900, 137, 137. Si quieres, vamos a ir empezando con la, con la primera. A ver quién se anima a participar. Víctor. Pues、cuéntanos. mira, me arranco hoy, hoy nos no traigo anécdota personal. Eh, os traigo、eh, dos refranes, el origen histórico de dos refranes muy populares y muy conocidos.、Uh -huh. Y os traigo también el inicio de un argumento de película. Lo podemos dejar para la próxima semana o podemos arrancarlo y dejarlo a medias, solo que vosotros lo digáis. Vamos, vamos, a, empezar por, vamos a empezar por los por refranes. Poco, por los sí, refranes. Viendo, sí, sí. ¿Os parece que hagamos uno para cada llamada o, o los dos de un tiro? Vamos a hacerlo, David. Yo, venga, el primero、no、para vas, David. n o lo vas contando y a ver ¿Sí? si vale, okay, venga.、No、lo creemos o no. Pues cuando me digáis, arrancad. Adelante. Bueno, el refrán、eh, a buenas horas, mangas verdes, lo conoce todo el mundo, evidentemente. Sí, lo conocemos. En el siglo XVII, los médicos de Madrid se destacaban por llevar unas mangas verdes cosidas al jubón. Al jubón, que era la parte de arriba del de, de, de traje de vestuario. A principios de l siglo,、eh, la guerra de Flandes había movilizado a gran parte de los profesionales de la medicina al frente de batallas, de modo que en Madrid hubo escasez de médicos.、Sí. Cuando alguien enfermaba y requería de un médico, era habitual no encontrar uno o que tardasen llegar. A veces era incluso imposible, y para cuando el médico aparecía, el enfermo ya había muerto. Fue entonces cuando se popularizó la expresión, a buenas horas, mangas verdes, dando a entender que ya era inútil. Vale, tenemos a Antonio de Sevilla. Hola Antonio, buenas noches.、Mm -hmm. Buenas noches. A、ah, buenas horas, mangas verdes. <ríe> sí, me lo me ha callado. ¿Has escuchado? Sí. ¿Y crees que es real、eh, la historia de este refrán o que se la ha inventado Víctor? Es real, es real. ¿Lo tienes claro? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ¿por, sabes? ¿Por ¿qué ¿lo lo sabes? Pues porque suena lógico y. Y estoy casi seguro que es real. <risa> vale, y. Bueno, y es falsa. ¡Ah! a <risa> a ver, es verdad que las mangas verdes, la expresión venía por la policía. Yo he cambiado el origen, de él,、eh, evidentemente, del cuerpo al que se refería y el resto, por supuesto, de que hubo escasez de médicos en Madrid, también es mentira por la guerra de Flandes, es mentira. Pero sí es verdad que la expresión se decía por los policías que los policías llevaban unas mangas verdes cosidas al traje. Entonces,、Ajá. como siempre llegaban tarde, se decía a buenas horas mangas verdes. Bueno, Antonio, no pasa nada, bien jugado. ¿Cómo estás, por cierto? ¿Estás bien? Estupendamente,、sí. a mí me tocó bien, aunque estuvimos en la carretera, pero todo salió bien. Todo salió bien, salió bien. bueno, me alegro mucho. Gracias por escucharnos, un beso. Un、Buenos、abrazo,、veces. me gusta tu programa. Gracias, adiós. e n h o r a b i e n a 900, 137, 137, vamos a escuchar el segundo refrán. El segundo refrán es Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Me encanta este refrán, ver. la ¿Lo verdad. ¿Lo conocéis, no?、Sí. Bueno, pues el origen de este refrán sí que es la leche. A mediados del siglo XIX hubo una famosa casa de empeños en la carrera de San Jerónimo que llevaba el nombre de la patrona de Adamuz, un pueblo de la Sierra de Valencia. Y esta patrona era Santa Rita. Bueno, pues bien, el dueño de la casa de empeños llamó a su negocio con el nombre de la santa de su pueblo, pensando que eso le traería suerte. E inventó un eslogan comercial que rimara con ello y con la naturaleza, por supuesto, de su negocio. Santa Rita lo que se da. No se quita, haciendo referencia a que lo que se empeñaba allí solamente lo podía recuperar si devolvías una buena suma de dinero. Este eslogan se popularizó rápidamente en Madrid y pronto se convirtió en una expresión popular. Pues,、bueno. Leticia de las Carolinas, hola, buenas noches, Leticia. Hola, buenas noches. ¿Has podido escuchar el refrán?、Eh, sí, claro. Bueno, ¿y es real la historia o falsa?、Uh, yo creo que es real. ¿Por qué? Pues, ¿por q u e no, no se ha sonado muy convincente? <risa> es que lo cuenta todo muy bien, Víctor. Entonces, e、pues、O se engaña bien, o no, o no. No, yo creo que sí que es real. ¿Mm? Vale, y. Es falsa. a a h no, <risa> Víctor! De verdad. Vamos a ver. Nos has engañado a、por、todos. t o d el día que llevamos y nadie gana nada. Oye, me da igual, voy a hacer una cosa. Antonio y Leticia,、eh, un regalo para cada uno. <risa> Así que Carolina me está mirando con cara de te voy a matar, Ángela, porque no me ha apuntado el n ú m e r o de Antonio. Pues Antonio, como nos está escuchando, vuelve a llamar y ya está, y se lleva su premio. Un beso, chicos. ¿Para que t a g a s una linterna o algo? No, un libro, un libro, un libro. Un libro que está muy bien también para cuando no hay luz.、Claro. Te sales ahí, la, yo que sé, a un banco, te sientas y te lo lees. Durante el día, <risa> Durante eso sí. Durante el día,、claro, por、claro. la noche ya me ha complicado. Gracias, ¿eh? Un beso, Leticia. b u e n a o s a gracias. Adiós.、Ciao. Y a ti, Víctor. Oye, muchas gracias, como muchas gracias siempre. m e n e n c a n t a lo del frontal, apuntadísimo. Idea, Va para mi equipo de supervivencia. Yo, a mí me, dijeron, me dijo Nacho, o sea, no, no vas a querer deshacerte de él en tu vida cuando lo pruebes. Y doy fe, evidentemente. Pon frontal en tu vida y tu vida mejorará sin duda. No, claro, ahora ya, sí, sí, ves la vida、Ciao. de otra manera. i n c l u s o de color rojo si quieres. O sea, <risas> lo tiene todo. Muchas、Mucho、gracias.、Cuidado. Hasta la semana vosotros, que viene. Chao. 900, 137, 137. Seguimos escuchando a nuestros oyentes y creo que puedo saludar a más que nos están llamando ahora mismo para contarnos sus historias. Por ejemplo, Iván de Puertollano. Hola, Iván, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal la cosa en Puertollano?、Sí. Eh, pues nada, muy oscuro. Muy oscuro, aún a <ríe> oscuras. Sí, sí, sí, por aquí、bueno. está、eh, todo muy oscuro. Y bueno, yo, ya, a ver, yo os quiero comentar una cosilla porque、eh, yo es que no escucho la radio para、pues, nada. ¿no? Vale. Pero.、Uh -huh. Y bueno, pues esta tarde con el tema este de la tensión que hay en el ambiente, pues、eh, he ido a comprar las pilas correspondientes para las linternas. Y、eh, me he acordado de mi abuelo y del transistor que se ponía en el oído, que ya formaba parte de su cuerpo. Digo, joder, digo, bueno, voy, a, voy a comprar una radio, ¿no? Porque para escuchar noticias y tal, pues no hay otra manera. Pues oye, desde que la he comprado, le he puesto las pilas, llevo toda la tarde y hasta esta misma hora, pues llevo escuchando la radio, ¿no? Y, oye, agradeceros el trabajo que hacéis, está fenomenal. Yo, la verdad es que me lo estoy pasando bien. Dentro de, yo comprendo que hay gente que lo esté pasando mal, ¿no? Y me empatizo y, y muchos ánimos. Pero, oye, yo este día, no sé, pues. Uh -huh. Hoy ha nacido un fan de la radio. Oye, Iván, pues eso es muy positivo, la verdad, claro. Sí, sí, si、sí. no nos conocías, bueno, al medio así en concreto,、eh, no eras asido oyente o escuchante y nos has descubierto、uh -huh. por esto, pues bienvenido sea. Pero claro, a ver, es verdad lo que tú decías, que hay gente que lo está pasando realmente mal.、Eh, bueno, pues、eh, lo estamos contando y lo estamos escuchando en las estaciones de tren. Pero bueno, que si tú estás en casita tranquilo, bien, aunque sea o s c u r a escuchando la radio, pues ni tan mal, ¿no? Nos cuentas. Fenomenal. No, además es que, ¿sabes lo que ocurre? Que, que esta mañana, pues la cosa estaba、eh, preocupante. Yo he notado、mm. aquí en p o r t o Llano, pues que, que、eh, joder, a mí me sorprendió cómo los bulos y las teorías de la conspiración. Es lo primero lo que s acude, ¿no? Por la calle. Y veía gente muy preocupada.、Ah, bueno, sobre todo con el Putin, ¿no? Porque el Putin se ha llevado la palma del tema este. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. eso todavía no, no se descarta ninguna hipótesis, ya、claro. nos están diciendo. Pero,、eh, en fin, pues、Muchas、hay que restablecer el servicio. p o a m a r n o s Iván. Te mandamos un beso.、Uh -huh. Buenas noches. Adiós. Buenas, buenas chao. Noches, 900, -137, 137, 137. Teléfono gratuito d e directo. Pues para charlar con nosotros. Que para eso estamos también, ¿no? Para acompañar y pues、claro. también eso es dialogar. Vamos a saludar a José. Josefa, que está en Huelva. Hola, Josefa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Josefa? Bueno, pues la verdad es que bien.、Uh -huh. ¿Con luz? d s Una mañana un poco movidita, porque yo trabajo en el hospital Juan Ramón Jiménez, de aquí de Huelva, y bueno, yo sí soy una vista a la, a la radio y yo soy de la que entra. Y enciende la radio. Y mis compañeros saben si estoy o no estoy, dependiendo de si está la radio encendida. <risa> claro. Y es verdad que, bueno, que para nosotros e s t á b a m o s allí, trabajamos exactamente en un servicio que se llama Hemodinámica, que es donde la, la gente lo conoce como el sitio donde ponen los muelles a, a los pacientes, ¿no? El, el muellecito que le ponen en el corazón, pues ahí en ese servicio. Y la verdad es que, bueno, hubo de pronto una bajada de, de luz. Y brutal, y que a d e más, como un silencio impresionante. Y al momento, bueno, allí está, hay g e n e r a d o r e s está preparado. Y claro, había quirófanos, porque eso, son quirófanos, y había pacientes en las dos salas. Y luego la garritmia también había. Un poco así de desconcierto, porque no es fácil, e s t a m s hablando de cosas que e s t á m o s hablando en corazón, ...que cosas milimétricas. Pero bueno. Muchos profesionales fueron capaces de llevar todo para adelante, vamos, que yo no estaba ahí dentro, allí ¿Sí? no estoy yo. Y, y muy bien, la verdad es que un poco preocupado porque、eh, empiezan a funcionar los aparatos, pero no todos, ahora uno que funciona mejor, otro que peor. Pero bueno, los hospitales están preparados y se ha sacado todo para adelante y se ha seguido como algo normal. Y donde yo te digo, somos quirófanos, ¿sabes? ¿Sí? l、pues, o que sí, es verdad que nos pidieron. Es que cuando ya nos dimos cuenta que esto no es de un apagón, porque allí estamos haciendo muchas obras, se están haciendo grandes inversiones y estamos en una continua reforma, pues pensamos que es que había sido por, por cualquier problema o cuando se instala un área u otra. Algo puntual, y fíjate. Algo、no、puntual. Y ya cuando ahí ya si no, entró un poquillo el miedo. Ya.、Yeah. Y ya e s t e abajo, desde la dirección, se nos pidió que, que apagásemos todas las luces que no fuesen necesarias. Porque es、mm. verdad que tenemos todos los、claro. pasillos encendidos, todo, había ordenadores que funcionan porque está una red especial. Ya.、Yeah. entonces, e s necesitamos todo. Todo el mundo colaborando, todo el mundo、mm, haciendo nuestra parte. Muy bien. Y, bueno, Y listando también a los pacientes,、claro. y, y no todos los pacientes que ellos no se dieron cuenta un poco, como los familiares que estaban fuera. Eso、eh. es, dando apoyo, <risa> acompañando, arropando, pues claro, lo que e s t a m o s intentando hacer ahora nosotros también claro, un poquito. Y esta no sabía cómo era, y ya empiezan a llegarle mensajes y cosas, y oye, que mi padre está ahí dentro, oye, que no sé cuánto, oye, que lleva mucho tiempo.、Mm. Pero bueno, al final todo ha salido bien, y tanto en mi á r e a como todos. Qué bien. Y, Hemos intentado gestionar como todos los sitios, eso está clarísimo.、Sí. Todo el mundo se ha volcado, los electricistas por allí corriendo para intentar solucionar cualquier cosa, los de mantenimiento. Ha sido una organización, entre todos e saca y la verdad es que, que es muy importante. Josefa, muchas gracias, un beso, buenas noches, adiós.、Eh, un beso para todos y ánimo. Gracias. Caribe. Gracias, 900, 137, 137. Oye, muchas gracias a todos los oyentes、eh, que están llamando muchísimo, se están volcando y están todos pegaditos todo el día entero a la radio. y Oye, pues a nosotros también nos da gustito porque es nuestro trabajo de todos los días y, y da gusto n o cuando recibes que haya alguien allá al otro lado.、Uh -huh. Saludamos a más, a Silvia que está en Cataluña. Hola Silvia, muy buenas. Hola, q u é tal? ¿Cómo estás? Pues muy oscura también. ¿Estás ¿también? oscuras? ¿Tienes una sí, velita、ya. puesta, una linterna, un、sí. frontal? ¿Qué llevas? Es lo único que tenemos: dos velas, porque estamos sin agua incluso. o sin agua?、Eh, sí, sí, sí. O sea, aquí vivimos en una organización en, en el Valle、sí. Oriental. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde ya los generadores de, del pueblo ya dejaron de, de subir agua. O sea, ya no tenemos agua desde hace varias horas.、Eh, luz nada,、eh, internet. o s p e d e m o s cada tres o cuatro segundos, se va y o vive. Sea, estamos como en el 1800 prácticamente. O sea, sin internet, sin, luz, sin agua, sin nada. Ya, y la cobertura,、eh, te estamos escuchando que se va un poquito también. ¿Has podido comer algo hoy?、Bien. ¿Has podido comer? ¿Tienes agua embotellada en casa? Sí, tenemos agua embotellada.、Eh, bueno, la m e m o r a la intentamos abrir m u c h o porque ya sea. Ha... h El p e j f i c o total,、claro. las dos y media, d ponen doce horas o trece horas ya sin, sin Ahí nada, y estábamos perdiendo semana. Aquí todo lo que es el b a i l o está oscuro, no r e i n a d a después s mezcla y no hay n i n a l Te vamos、claro. perdiendo. Silvia, te vamos a desear muchísimo ánimo desde este programa、eh, y a ver, si, a ver si podemos volver a conectar más tarde. Pero mucho ánimo y que pases una buena noche. Ya sabes que aquí tienes a la radio pública acompañándote en esta noche que ya decimos que sigue siendo muy dura y complicada para muchas personas. Sí, no sí. se nos olvida. Gracias, un beso. Gracias, adiós. 900, 137, 137. Mario está en Málaga. Hola, Mario. Buenas noches, aquí en Málaga estamos. ¿Cómo estás? Sí. Y... Sin luz en Málaga Capital, la zona céntrica del corte inglés. Sí. Y nada, pues estudiante que soy, con un poco de incertidumbre mañana, cómo va a ir el tema de las clases, el tema de cómo trasladarme hasta el centro educativo. Y vaya, de lo primero que eso, a las dos y media se fue el apagón de la luz. Y mis abuelos que viven en Canarias. Dije, ¿cómo estarán? ¿Cómo no estarán? Y hasta que no llegó la primera de telecomunicación de poder escribirle cómo estaban, nos r e s p i r e tranquilo. ¿no? Claro, así, así hemos estado muchos、mm. a lo largo del día, intentando ponernos en contacto con nuestros familiares, con personas mayores, muchas personas dependientes también con las que no nos hemos podido comunicar. Y muchísimas gracias por tu testimonio, Mario. Te mandamos un beso muy grande también y aquí tienes a la radio. Vale, muchas gracias. Buenas、Hasta、noches,、luego. muchas gracias. Bye. Bye. Seguimos en directo, e n p o d r í a ser p e o r t a e s un i d e r e n t o q u i n d i u i e a n e r i d a Mira, David, si llega el fin del mundo o el apagón definitivo, lo que sea, yo solo pido que me pille、Adiós. cerca de Adrián Pino. Ay, eso、sí. s <risas> t Que así seguro ole, que, ole, ole. que. No me aburro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Adri. Pues estoy bien, estoy ahora mismo modo p o s g u e r r a edición. Ya, total, como todos. s está s i e n d o Bueno, ¿cómo estáis vosotros, primero todo? Bien, bien, bien, estamos bien, estamos bien. Aquí sí, tenemos、vivos. generadores en la radio y estamos,、eh, estamos bien. Pero quiero que、Fuertes. me cuentes cómo ha sido tu día, por favor. Uf, el, mi día ha sido súper caótico. De hecho, le acabo de mandar un WhatsApp a mi madre diciéndole: Mamá, si quieres, en la siguiente movida que haya me hablas. Mi madre está pasando de mí muy fuerte. O sea, <risa> Igual es que no puede la mujer, y h m a m á Por favor,、todavía. estoy vivo. Madre mía, qué horror.、Ay. Sí, sí, sí. O sea, mi madre, bueno, le dije: Estoy bien y ya está. Bueno, total. <risa> Que、hoy he tenido una aventura, chicos, ¿Sí? increíble, gracias a lo orgulloso que estoy de la radio. Lo que quiero decir hoy, o sea, mi, mi titular es: estoy muy orgulloso de la radio. Todos. Muy bien.、Eh, de pronto, yo vi, me vi,、no、estaba pasó, aquí con mi、radio. chica y, y dije: Es que tengo un 4% de batería, no tengo radio, tenemos que conseguir una radio. Nos hemos cruzado Sevilla entera para conseguir una radio y lo hemos conseguido y hemos estado escuchando Radio Nacional. Muy bien. Ahí, muy、claro. bien. Es que Oye, qué importante es、no、tener no una、eres. radio en casa, ¿eh? Amigos, todo el mundo a tener su radio en casa. ¿Os habéis dado cuenta a todos? a h a d o a pilas, ¿eh? Claro, ese kit que nos decían de la Unión Europea, pues ahora ya la vais a tener todos. ¿eh? <risa> Exactamente. Y hay un detalle que tiene la radio. Que a mí me ha dado que pensar esta tarde, y es que la radio que tenemos tiene puerto USB. y ¿Ah? puedes cargar? O sea, no, bueno, aparte, va a pilas, pero aparte tiene, aparte que lo puedes también cargar por batería, o sea, os estoy dando como una e x p l i c a c i ó n de cómo es mi radio, ¿vale? <risa> tiene una conexión USB, por lo tanto puedes conectarle un pendrive.、Ah. Bueno, bien. Vale. Y para mí te sirve. Pues, eh, pues tú puedes tener un pendrive con toda la música que tú quieras, que no necesitas internet, y lo conectas ahí y lo escuchas. ¡Ah, qué buena idea! Sí,、vale. sí, o sea, esto, y diréis, ¿y a mí qué? ¿Por qué me estás contando esto? Bien, tiene sentido, y ahora en un ratito os explico por qué, pero me parece un acierto. Entonces, yo estaba pensando, aparte también quería comentaros, antes de nada, quería comentaros, pues, de qué va el tema de hoy. Pues hoy, hoy da igual de lo que hable, que solamente puedo hablar de una cosa, y es de series. He traído series que tengan que ver con apagones, ¿vale? ¿vale? Perdón si hay alguien que está un poco nervioso ahora mismo. <risa> Pero ya, Pero ya esto, que lo c r e Te lo vas a contar, Fíjate. O sea, claro, ahora. Es hablar de series que vaya de apagones. Vale, me parece genial. A mí、ah, me parece genial. Muy bien.、Uh -huh. Pues mira, voy a ir de más a menos, ¿vale? Muy Os bien. Os voy a recomendar primero. El colapso, que no sé si lo habéis visto. No, no. esta no sé cuál es. Es una, es una serie francesa que está en plano secuencia, cada capítulo es un plano secuencia. Es del año 2020, o sea, perdón, se estrenó en el 2020. Yo lo vi recién acabado de la pandemia y no lo recomiendo. Entonces, está tan bien que no, no la recomiendo ver hoy, pero aparte n a Para más adelante, mira, descripción general que hoy he buscado. Un suceso de origen desconocido ha provocado el colapso de la sociedad mundial. La serie sigue a un grupo de personas que comparten su desesperación mientras intentan sobrevivir al colapso del planeta. Qué épico ha quedado, ¿eh? Te han dejado、mm. así en vacío, además, ya ha quedado muy épico.、Esto. Exactamente, además,、eh, pasa una cosa con, con esa serie que cada capítulo. Eh, va de una historia completamente distinta. Es como, como le afecta a cada una de las personas y cuánto tiempo ha pasado、eh, desde el colapso, que no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido realmente. Y el tema de que sea en plano secuencia es completamente asfixiante. O sea, es una maravilla, la recomiendo. Oye, ¿que ¿se que puede ver en r t v Lo siguiente. Es que ¿Ah, ¿Se Ah, h puede ver en r t v Ah, pues mira q u e bien, por genial. Por Cero euros, gratis. Gratis, para ti.、Mm. ¿Vale? Anda, tómalo. Muy、me、bien, apuntadita, venga, vamos con otra. Lo siguiente que recomiendo es El Apagón, que está basado en un podcast, pero que、sí. Movistar hizo una serie hace unos cuantos años con directores pues, de la talla de Sorogoyen y muy, muy top. Es、El、muy、Apagón. guay, es muy guay esta serie. Yo creo que es una serie que a todos nos ha venido hoy a la cabeza. Esta mañana, cuando ha pasado lo que ha pasado,、eh, yo creo que es lo primero en lo que hemos pensado. Y, y, y los que hemos visto esta serie nos hemos podido agobiar un poquito más que los demás, yo ¿Sabéis? creo. Sabéis que no la he visto y se rodó en Ciudad Real, que soy de allí,、ah, y no la,、no、la he visto. visto, la tengo pendiente, así pues, que m ahora、sí. mmm, con más razón.、Mm. Pues, a ver, está muy bien y es el, el producto patrio. Tenemos o o o s s n t r que decir、eh, que tenemos que apostar por él, pero es verdad que. Mm, o sea, a mí me gusta más el colapso, pero está muy, muy bien. Entonces, por eso digo que voy como de más a menos. Vale, ¿eh? de más a menos gusto tuyo. Vale, mira, esta es: una tormenta solar causa un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte. Pero es que está muy、pues、guay. Pero、pues、es que、hoy. cada capítulo、eh, son unos personajes diferentes y te van contando, pues,、eh, además, Su en, día. En, sí, com, pero como en tiempo ha pasado diferente rango de tiempo. En cada capítulo. En cada capítulo. Vale, ya y、entiendo. eso está muy guay.、Uh -huh. También. Ves cómo evoluciona, ya, ya, ya. Sí. Y por último, os quiero recomendar. Hay un salto de calidad aquí, ¿eh? Aquí pasamos、Ay. del colapso al. Apagón, que están las dos muy bien, y pasamos a El subsuelo. <risa> Revolution. ¿Qué es eso? Esta, a ver, esta estoy serie. Estas, es son, las cosas, serie estas que son las cosas que te gustan quería a ti. q u Es r í a e r una gran apuesta、bien. después de Lost,、eh, se estrenó también、eh, cercano a, a Juego de Tronos. Quería ser como una apuesta muy, muy fuerte. Salen unos actorazos increíbles, sale uno de los villanos de Breaking Bad, y es, va de eso: va de,、eh, hay un apagón. Y son como pasan como bastantes años después del apagón. Entonces, como la sociedad que ha llegado como una especie como de medieval extraño va adaptándose.、Mm. La serie parece buena, pero en absoluto. O sea, es terrible. <risa> vale, o sea, aquí veo que es hace 15 años un apagón de juego al mundo sin electricidad. Y claro, te cuenta lo que ha pasado 15 años después de, digamos, el día de hoy, ¿no? Sí. Exactamente.、Vale. Pero sobre todo, Apagón es lo que haces a partir del tercer o cuarto episodio. <risa> que es insufrible. Vale. Dios mío. Bueno. Entonces,、eh, estas son la, las tres series que quiero recomendar, ¿vale? Pero aparte de esto, yo, con esto de lo que estaba diciendo de, de, de la radio, yo sentía que hoy se han preescrito muchas series de, y películas del futuro. Hoy todos hemos vivido una historia. Como os he dicho antes, mi historia ha sido la de. Conseguir la radio en un momento, y además que fue un poco bajona porque cuando lo, la conseguimos pusimos RNE y a la hora volvió la luz. Y era como, tío, esta épica podía haber sido de otra forma. Pero aún así, siento que, que hoy, se, hoy han sucedido muchas historias en muchas casas. Y, y a su vez,、eh, hemos aprendido cosas. Una de las cosas que yo he aprendido también es. Que, ¿Qué e q u es lo que me quiero llevar en el futuro también? Por si pasan cosas como esta, porque de pronto、eh, la noticia que salió hace unas cuantas semanas de lo de la mochila de la Unión Europea, como estabas tú diciendo hace un rato, ¿Sí? de pronto、eh, ya no hay tantos memes como había hace unas cuantas semanas.、Uh -huh. No sé cómo no sé qué opináis vosotros de esto. s、sí, sí. a sí, como que al principio. q u y cosas que nos parecen ficción、eh. y, pues, eso, viendo Black Mirror, ¿no? Todos hemos dicho, madre mía, la ficción, ¿cuánto se parece? Esto podría pasar en algún momento y ya están pasando cosas que hemos visto en, en películas y en series de ciencia ficción.、Claro. Y ahora ya son realidad. Pues,、eh, pues así es, así es. Exactamente. <ríe> Pero es... dejadme que opine y es que creo que a nivel de historia hemos tenido una suerte tremenda. O sea, hemos tenido una suerte porque nos ha tocado la mejor. Fecha, porque es una fecha ahora mismo bastante buena, y la mejor hora, porque imaginad que esto hubiera pasado el 15 de diciembre,、sí. la gente de Burgos estaría, lo estaría pasando bastante m a l con la temperatura,、claro. o en Sevilla un 15 de agosto, es que hubiera sido terrible, y si encima hubiera sido, imaginad a las 10 de la noche. Hubiera sido muchísimo peor todavía. Total, Creo mira, que hemos yo. Hubiera tenido bastante suerte, la sí, verdad. Esta mañana paseando me, me cruzaba con gente y he escuchado más de una conversación que decía, bueno, por lo menos hace buen tiempo. O sea, que, que bueno, que sí, se、mira. podía salir a la calle a dar un paseo y no estar en casa y sin, sin no ver nada y bueno, escuchando la radio o lo que fuera, pero bueno, que, que hacía buen tiempo y podías pasar. e Claro, yo pensaba, esto es pilla un día de lluvia y la gente claro, que lleva 20 kilómetros andando por Madrid porque no hay metro, pues、eh, imagínate la situación. Sí, total. Entonces, yo quiero añadir una información. a Esa mochila que, de la, que pide la Unión Europea. Pido que compremos un pendrive para、uh -huh. meter contenido que para nosotros sea importante, porque también es importante nuestro entretenimiento barra salud mental. Claro. Me parece muy guay Entonces, la idea. ¿Tú tienes、uh -huh. claro lo que meterías en tu pendrive? Yo tengo claro. O sea, yo tengo claro que hay tres podcasts que yo metería: podcast s de ficción, que al final es como ver una serie. Los tres que yo metería, que son para mí los mejores tres podcasts de. Ficción sonora que, que he escuchado hasta el día de hoy, que uno es de Radio Nacional, de hecho, que es Guerra 3, que me encanta,、uh -huh. que fue con el que yo entré en el tema de los podcasts de ficción, entré por la puerta grande con este, que me parece una maravilla. También metería Caso 63, que no sé si lo conocéis, que es absolutamente maravilloso de viajes en el tiempo. Sí, me lo he escuchado. A mí me, me gusta, sobre todo la primera temporada es una maravilla. ¿Sí? Y por supuesto, os recomendaría Mundo Violento. Ah, bueno, venga, háblanos de Mundo Violento, a ver. <risa> bueno, Mundo Violento es un podcast de ficción que va muy al caso con lo que está ocurriendo ahora mismo. Es como que ocurre algo que no se sabe muy bien, pero que vuelve a la gente muy violenta. Entonces, esto es un grupo de inadaptados que tienen que adaptarse a este nuevo mundo. Y bueno, hemos. Esto está creado por The Design. Yo tengo un personaje y hemos estado bastante tiempo siendo el podcast número uno de ficción sonora de, de España. Así que, que mi recomendación es que la gente se descargue estos podcasts, los metan a ese pendrive porque pueden encontrar una radio como la que yo he encontrado con puerto USB que pueden escuchar lo que quieran. Y algo de podría ser peor también. Hombre, un capitulito de podría ser peor por lo menos, el que más te guste.、Sí. Hombre, hombre, por supuesto. Para echarte unas risas, que eso también es importante, ¿no? Claro, desconectar. ¿O、okay. qué?、Mm. Ah, se ha quedado. O igual se ha <risa> <risa> cortado la comunicación.、Pero、es que se nos están yendo las comunicaciones. A ver, esto es lo normal, es lo que sí, está pasando,、ya. todo、Ahí. el mundo lo está viviendo. Con sus familiares, con sus amigos,、eh, pues es muy difícil. Pero bueno, nos han quedado claras las recomendaciones de Adrián Pino. Me encanta el momento é p i c o en el que se ha retirado. Algo de podría ser peor. Sí, <risa> te de desaparece. Venga, chao, Oye, pero. o r que sigo por aquí? Ah, Ay, mira, ahora, que ya a h o r Te he dicho,、todo. algo de podría ser peor también, ¿verdad, Adrián Pino? Hombre, hombre, sí, sí, he dicho. Hay una sección los lunes que está muy bien, pero me gusta dejarla en la épica. ¿Qué os parece este fallo que he imitado? <risa> que imitado. Claro, claro. Oye, Adrián,、eh, nada, pues cuídate.、Eh, muchas gracias y por más apagones juntos. <risa> no, no, bueno, por juntos, pero apagones no. No, no quiero vivir más apagones. La verdad que ya, ya hemos vivido muchos momentos históricos épicos, ya se acabó. Sí, ya está,、favor. no queremos más. Por favor, por tranquilidad. o r Tranquilidad en la vida. Pues nada,、eh, ahí a cuidar tu radio con pilas, ¿eh? No la pierdas, que es muy importante, ya te has dado cuenta. ¡Viva la radio! radio. Que,、uh, ¡Viva la radio! Un besito, Adri, cuídate. Chao, hasta la semana que viene. Radio Nacional de España. La que quieres. A base de repetirlas, Donald Trump empieza a normalizar sus aspiraciones implícitas. e r Por ahora, Bruselas evita el choque directo. Que Alemania、contra. es el ancla de la estabilidad de la zona euro. La distancia o sea, no te impide estar allí. Ejecutivo irlandés una semana después de Según la fiscalía italiana, al tratarse de una orden de arresto, corresponsales de Radio Nacional, Nacional. La entrada de Del Mar y Yamala, los sonidos de la actualidad. Debrón, en Aldagirilla... Y recuerda, al margen de la ley, los sábados a las dos de la madrugada. Radio Nacional de España. La que quieres. Y 46, 12 y 46 en directo. En Podría ser peor en este programa que, bueno, pues estamos dedicando también a escuchar vuestras historias en el teléfono gratuito del directo 900-137, 137, teléfono que tenemos abierto para escucharte, para que nos cuentes cómo has vivido tú el apagón, qué estabas haciendo en ese momento. Te ha pillado llenando la nevera, como a mí en el gimnasio, como a Manu, afeitándote como a David, <ríe> o ya duchado y preparado como a、sí. Alejandro Vaca, cada uno pues la ha pillado de una forma. 900, 137, 137. Estos momentos, la verdad, que son、eh, muy duros, son muy difíciles, son complicados también a estas horas de la noche todavía. Pero desde luego dejan historias y aquí pues queremos escucharlas. 900, 137, 137. Vaya mañana intensa, vaya tarde intensa, después de preguntar. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por comprobar que todos estaban bien, pues también nos hemos preocupado por nuestros colaboradores, Alejandro. Sí, que también son personas.、Eh, son parte、hoy. de nuestra familia. <risa> <Claro>. <risa> Han tenido un día muy intenso, a cada uno el apagón le ha pillado de una manera diferente, como a nosotros. Por ejemplo, así es como lo ha vivido nuestro querido Aníbal Gómez. Pues por desgracia, hoy el nombre del programa viene ni que pintado. Yo he sido afortunado porque nos ha pillado fuera de Madrid, a media hora de Madrid, rodando la serie que, que estamos haciendo, la de Rafaela y su l o c o m u n d o Y a mitad de rodaje se ha ido la luz, pero teníamos un generador. Y gracias a generador, pues hemos podido terminar la jornada. De repente había gente del equipo que se subía a no sé qué montaña y ponía la radio y venía y nos iba diciendo、eh, nuevos datos. Todo parecía. Está convirtiéndose en una película apocalíptica. O sea, el t í p i c o c o m i e n z o empieza suave y luego todo va peor. Y claro, nosotros íbamos vestidos de mamarrachas y, y, nos, y la situación p u e será s delicada.、Eh, porque imagínate que de repente tenemos que huir vestidos como íbamos. Bueno, es por quitarle un poco de hierro porque, al asunto, porque ahora hay muchísima gente todavía que nos está pasando fatal.、Eh, cuando ha terminado el rodaje y hemos terminado de comer. En, como nadie podíamos estar con los dispositivos móviles, pues nos hemos puesto allí en el césped a jugar al trivial. Y me ha resultado curioso ver cómo, por media hora, nadie estaba distraído con un objeto en la mano y todos estábamos allí en el, centrados en el juego de mesa. Alguna cosa buena se tenía que sacar de, de todo esto. Bueno, pues esa es la historia de Aníbal Gómez y uno de los que peor lo está pasando, pobrecito mío, es David Andújar. Pues nada, hijas, yo estaba viviendo mi fantasía canaria,、eh, intentando ponerme un poquito moreno para restregaroslo mañana en el programa, efectivamente, pero no sé si llegaré o no, porque eh, bueno, eh, aquí es verdad que en Canarias ha habido electricidad todo el día,、eh, sí que es verdad que hemos tenido muchos problemas de cobertura. Y ahora la última es que, bueno, pues efectivamente el vuelo tiene un retraso de tres horas y media y veremos si no se cancela, porque, bueno, pues están cancelando bastantes por los que vemos en la pantallita. Así que nada, pues eso es lo que os puedo contar.、Eh, me voy a ir preparando para dormir en el aeropuerto. Pues、pobrecito. efectivamente le han cancelado el vuelo porque me acaba de mandar un mensaje para decírmelo. a s í que ahí está. Otro colaborador, Enrique á l e z que normalmente está acostumbrado a ver cosas increíbles en sus viajes, pero algo como le doy, pues no lo ha vivido nunca. Pues nada, yo como vivo en el centro, centro, centro, centrísimo,、eh, hay calles que estaban colapsadísimas y luego, pues es una zona de estado muy comercial donde todas las personas estaban fuera de la tienda. Con el, la persiana medio e char. Así que, pues ha sido un día extraño, pero a la vez, pues、eh, raro también por ver corros de gente alrededor de una radio, ¿no? que esto lo pensé que, <risa> pensé que no lo iba a ver y lo he visto en Chueca, entre s sitios, pero la verdad, bueno,、eh, igual podemos aprender todos a dejar el móvil un poco en casa y, y disfrutar un poco más del día. Bueno, y falta. quien si no, pues Topacio, nuestra querida Topacio, que tendría que haber venido hoy aquí, no ha podido, pero nos ha dejado este mensaje. Hoy es el día del apagón, pero qué cosas. Yo soy una mujer que ustedes saben que tengo un nivel de ansiedad un poco altito, entonces necesité de mis personas cercanas para que, para estar todos amalgamados, todos juntitos.、Eh, justo me pilló hablando con la alcalde de Villanueva de Perales, porque el miércoles doy el pregón. Y de repente, ¡pum! detonó todo. Me quedé como en un block out y empecé pensando que se había roto el router, lo típico, que se va la luz en el portal. Y lo primero que piensas es: quiero tener a, la persona, a las personas queridas a mi lado. El día, a pesar de todo, acompañó. Todo lo que podía haber sido un caos también se transformó en un día como de celebración para estar de nuevo reunirse con sus papis, con los amiguitos, jugar a la pelota. Y es como las, las cosas como muy básicas de la vida. No, y esto de, de quitarse los móviles de encima también de vez en cuando viene bien. Pero bueno, siempre y cuando no ocurra nada malo. Bueno, qué importancia, no eso de tener dinerito, porque h o iba por los lugares y todo el mundo te cobraba en cash y ya nadie usa cash. Los quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y la semana que viene ahí en vivo y en directo, como siempre. Un beso para mis compañeros, te podría ser peor. Un beso a Topacio, madre mía, cómo me alegro de que estén todos bien. Oye,、sí. lo del efectivo es verdad, vos sos tenéis efectivo. Pues yo casualmente tenía, porque como me he ido al pueblo el fin de semana y a l l í no h a y cajero, pues tenía. Pues、Porque había sacado, pero no, no suelo、claro, tener. Es una cosa complicadísima, no solemos tener efectivo、no, a、claro. nadie. Yo lo en que、casa. me dejes tú. <ríe> y mira, que te aprovechas de lo poco que tengo. Pues es que es una cosa muy difícil, pero bueno,、eh, yo creo que estamos haciendo una lista de, de aprendizajes después de, de todo esto. A ver quién no empieza mañana a hacer su kit y su providencia. Mira que nosotros habíamos avisado. Mi hermano solo me mandó un mensaje todo el día, que es lo único que podía ver, que ha dicho. Vaya, qué mal no haberle hecho caso al programa Podría Ser Peor y haber preparado ¿Ves? mi kit de supervivencia cuando le dijeron. Pues ahí está, todo el mundo tenía que haber preparado su kit. Y después de hoy, de lo que hemos vivido, yo creo que una radio、mm. con pilas. Que el kit también decía lo del efectivo. Claro,、mm. decía efectivo. Decía también un mechero, creo, si no me equivoco. Sí, algo para、eh, encender. a r a llevar pilas. La linterna. Sí. Linterna que vaya、bueno, por a Y comida, también, para,、claro. sobrevivir y comida horas. para sobrevivir 72 años. Y comida para sobrevivir. Lo de la comida.、Conservas. Yo no lo, no lo he hecho bien. Yo no lo he hecho bien. No hay、bueno. que hacer acopio tampoco, ¿eh? No, no. eh una cosita discreta. <risa> poco a poco. s e r generosos, que por、claro, esto también tenemos que comer. Todo el mundo、mm. tiene que comer. Y hasta ahí, nos damos amor entre todos, que nos queremos muchísimo. 900-137-137, vamos a seguir escuchando las historias de nuestros oyentes. Son los teléfonos gratuitos del directo que tenemos abiertos para escucharte a ti para que nos cuentes. Pues mira, estas tonterías que estamos hablando nosotros aquí, pero que,、sí. oye, pues igual、eh, no las podía hablar con nadie en todo el día. Pues aquí estamos nosotros para que lo puedas comentar. 900-137-137, Iván Toledo, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues nada, aquí estamos. ¿Dónde estás? A ver. Eh, estamos en un p u e b l o chiquitito, g u i l l e m u e l a se llama. Vale, ¿estás en casa? ¿Estás recogido ya? ¿Tienes luz?、Eh, estamos recogidos ya porque eran las fiestas de nuestro pueblo, pero. ¡Oh! ¿Eran las fiestas del pueblo? ¿Y os ha pillado、eh, el, el apagón en medio de las fiestas o no? El apagón en medio de las fiestas, sí, claro. Esta mañana se ha ido la luz y nada, aquí estamos sin luz todavía. ¿Y qué habéis hecho en todo el día? Nada, pues hemos salido a la plaza hemos estado todos juntos. Y bueno, y, pues, lo, la poquita luz que había ya en la plaza, pues, nada. Pues nada, habéis escuchado la radio juntos sí, en su sí, día. Sí, estamos todos los días escuchando la radio p a r a i n f o r m a r n o s un poco y tal, pero que aquí todavía no ha venido ni la luz. La cobertura, pues mira,、eh, os he podido llamar de suerte,、Se、me ha colgado antes, he vuelto a llamar otra vez y nada. Habéis podido, habéis podido comer,、eh, habéis podido cocinar,、eh, ¿cómo lo habéis hecho en el pueblo? Sí, sí, gracias a Dios, las abuelas tienen cocina de gas y. Mira qué bien. No, nos han salvado la vida. Ay, madre mía, ¿eh? Como hoy nos hemos dado cuenta que echábamos de menos las cocinas de gas. e ¿eh? u é u t a ¿no? ¿Quién sí, nos iba a decir bien, esto a nosotros? Qué fuertes.、Sí, y, sí. y gracias a Dios que también teníamos efectivo, bueno, porque vivimos en un pueblo y no tenemos cajero, ¿eh? Mira, y entonces.、Claro. Claro, y ahí. Solemos sacar e f e c t i v o s i e m、uh、p -huh. r e ¿Y habéis tenido que hacer alguna compra hoy?、Eh, sí, sí. Hemos comprado aquí en las tiendas p u、pues, e s las tiendas d e p u e b l o son pequeñitas y tal, y poco más, pero tampoco tenían luz, las cosas se les descongelaban, nada, todo, todo. Claro. Las bebidas frías de la plaza, pues fíjate, si es que al final、uh -huh. claro. sí. es lo que toca. Oye, pues、eh, Iván, muchísimas gracias por llamarnos. Te mandamos un beso fuerte para ti y para todos los habitantes de tu pueblo que se llamaba. Villamuelas, y estamos en f i e s t a pero bueno.、Eh, Villamuelas, Villamuelas. m i l a hemos sobrevivido. Pues ya está, p、pues、un e s u beso para Villamuelas y para estas fiestas que os vais a acordar de ellas, eso sí, toda la vida, ya verás. v i、sí, ya, ya celebraréis, ya celebraréis, seguro que sí. Un beso, gracias por llamar. Muchas gracias. Chao, adiós.、Bye. 900, 137, 137, José Ángel nos llama de Sevilla. José Ángel, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues como estáis hablando de radio, pues me voy a sumar a la radio, pero de una radio muy diferente, que es la radioafición, que Sí. que estamos ahí cuando lo demás falla. Qué maravilla estado, esto. Hoy, ¿qué tal? Estado, ¿Cómo ha ido el día hemos, hoy con, los, con hoy, los radioaficionados? Pues hoy hemos estado. Eh, eh, eh, Todos los radioaficionados funcionando, somos autónomos, podemos funcionar con una batería, un cable, etcétera, etcétera. Nosotros somos una asociación y registrada a nivel nacional en el Ministerio del Interior como Asociación、mm. de Radioaficionados, Ayuda Humanitaria y Emergencia. Nuestra aso asociación se llama Radioamigos Canal 9, y、vale. es el canal 9 de emergencia, 270665. Y bueno, ...y hemos estado operando y ayudando a mucha gente en Sevilla. Hemos vivido en primera, en primera persona el problema que ha habido en Santa Justa. Todas las personas que ha habido、eh, se han abierto en locales, por、pues、el deportivo, para recoger personas. Y bueno, y poco a poco ya se está. De, de, de, la ciudad de Sevilla, pues, es muy solidaria, y más los radioaficionados que la radio. ¿Eh? Es mágica y la radio funciona en cualquier momento, no necesita operadores externos, no necesita internet. ¿eh? Y es lo importante que tenemos en esta, en esta COVID tan bonito que ha salvado tantas vidas. Y no se ha sabido reconocer a la r a d i o a f i c i ó n Un hobby precioso que nos encanta y que agradecemos muchísimo que lo traigas hoy a este programa, José Ángel. Te mandamos un Yo, beso grande. Somos compañeros somos d o l p r o e r a m a Claro,、medio. somos primos hermanos, eso. <risa> Oye, un beso muy grande. Llámanos cuando quieras. Aquí estamos. Un beso. Chao. Saludos. Saludos. Radio Amigos Canal 9. <risa> Radio Amigos Canal 9. Lo repetimos por si alguien quiere sumarse. Carlos, al marcha. Buenas noches, Carlos. Eh, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te encuentras bien? ¿Estás en casa? ¿Dónde estás? Estoy con mi abuela en su casa. Me h v e n i o a dormir aquí con ella y aquí estamos. Muy bien. ¿Tenéis luz? Sí, ya tenemos luz. Ha sido un día complicado, me imagino. Imagino que habrás tenido preocupación también por tu abuela. ¿Cómo ha sido? Sí, he tenido preocupación por ella porque está sola y,、uh -huh. y sí. Pero muy、Yo、bien, te... que has tenido la, la responsabilidad y el bonito gesto de, de ir a cuidarla, de estar con ella, como ha hecho también mucha gente hoy, ¿no? De, de estar preocupados por la gente a la que queremos y por nuestros mayores. Sí, sí. Porque en estos momentos sentirse solo, pues es muy difícil. Sí. ¿Tu abuela está bien, no? Mi abuela e s t á bien, sí. Eso es lo importante. Bueno, ¿te, ha, te, ha, ¿Te ha cocinado algo rico? ¿Te ha podido cocinar algo? Sí, hemos hecho una bocata de. De mejillones y bien. Uy, oye, un oye. bocata de mejillones,、Qué、madre、buena. mía. Qué bocata más. Bueno, más curioso. <risa> no, oye, muy bien. Oye, pues、eh, Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. A mí, a mí me ha pillado estando en la música. Digo, d i g o Ah, igual que no se ve. Ay, que te escuchamos, Regulín,、sí. Carlos. Pero bueno, mira, te vamos a mandar un beso gigante, otro para tu abuela y espero que paséis una buena noche. Gracias Va, por llamar bueno, a la、adiós. radio. Un beso, gracias.、Adiós. Pues 900, 137, 137. Vamos a seguir con los teléfonos abiertos. Nos vamos a ir a escuchar el boletín informativo, a actualizar datos en esta noche en la que muchos están durmiendo, pero hay otros que, pues es normal,、eh, les va a costar un poquito conciliar el sueño. Pero aquí está la radio pública, Radio Nacional de España, para. Acompañarte para informarte y para entretenerte en esta noche. 900, 137, 137, 5 minutos. Y volvemos con Más Podría ser Peor, que el nombre hoy nos viene Kenny Pintado.、Sí. Hasta ahora.